De que tenemos un mandato que es construir comunicación comun comunitaria y en Radiocracia Plus no es la excepción. Vamos directamente a la entrevista, al rato que tenemos para charlar un poco con Jessica k r o n e n b e r g e r Ella es licenciada en geología, también es becaria del INCITAP, es adscripta en el análisis de cuencas de la Universidad Nacional de la Provincia de La Pampa y acaba de recibir un premio hace unos pocos días. Que es el premio Dr. o o c t Adrián Mario Inígues. Primero lo primero. Gracias y bienvenida, Jessica. Juan Pablo Bertolini, por acá. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Jessica o Jessica? ¿Cómo te gusta? Yes, Jessica, sí. Jessica, muy bien. Jessica, ¿qué es el premio a Adrián a Mario Inígues? ¿Quién fue, si querés? Pero sobre todo, ¿por qué lo recibiste? Eh, bueno, eh, primero que nada, muchas gracias por la, por la entrevista y bueno, contarles un poco que、eh, este premio se, se me otorga en el marco de la Reunión Argentina de Sedimentología.、Eh, es un reconocimiento al trabajo en petrología de rocas sedimentarias、eh, que venimos haciendo en el marco de mi tesis doctoral. Eh, yo estoy haciendo el doctorado en Ciencias Geológicas en la Universidad de Córdoba y parte del trabajo, de mi trabajo, es ir mostrando en estas reuniones científicas en las que nos vamos actualizando y vamos contando、eh, sobre nuestros trabajos.、Eh, bueno, un poco es、eh, hablar de lo, que, de lo que hacemos, en mi caso, de lo que estoy haciendo para mi tesis. Y bueno, yo estuve trabajando con u n a s r o c a s m a r i n a s presenté ese trabajo en, en esta reunión y, y bueno, entre tantos trabajos, n o había aproximadamente 200, 200 exposiciones.、Eh, se me otorga este, este premio, que、eh, es, un, es el mérito al, al estudio de las rocas, n o de, de las rocas marinas, de la petrología y la d i a g é n e、eh, s i s Así que, bueno, muy contenta de, de traer esto a la Universidad de La Pampa. Y, y bueno, un poco, un poco era eso, ¿no? Y bueno, el, el doctor m a r i n i g u e z es un destacado investigador que、eh, estudió y que proporcionó mucha información en Argentina sobre, sobre la petrología de las rocas sedimentarias.、Eh, así que, bueno, por eso el premio lleva su nombre. Petrología y sedimentología. Y <ríe> había otra palabra que ahora se me escapó. Que tira... Diagénesis. Diagénesis. Bueno, esa última ya se me escapa mucho, pero、eh, <risa> evidentemente estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con、eh, la geología relacionada a la explotación petrolera.、Eh, eh, Jéssica, ¿o, o h í pifio en algo?、Eh, mira, en realidad la diagénesis es una herramienta. Está, está todo relacionado, e h porque el petróleo está justamente cuando se encuentra, aparecen en e las rocas sedimentarias, así que no estás,、eh, no estás para nada perdido. Y, y bueno, la diagénesis es un conjunto de procesos químicos y físicos que modifican la roca a lo largo de su historia, a medida que se va formando y enterrando.、Eh, Y estos procesos van generando diferentes modificaciones en la roca. Por ejemplo,、eh, los minerales que tiene se van disolviendo, eso genera espacio. Y en definitiva, estos espacios o poros de las rocas es donde se alojan,、eh, por ejemplo, el petróleo. n o Entonces, esta, esta, tanto la diagénesis como la petrología sedimentaria son herramientas de las que se vale、eh, muchísimo ¿sí? el estudio de los recursos como petróleo y, y, y gas. No, en、está、todo、bien. el mundo. Me, mientras, lo explica, mientras lo describías, empecé a pensar en el shale, enseguida en, en el petróleo que se saca y el gas que se saca a través del fracking.、Eh, lo que por ahí se le escapaba a alguien, y a mí también, era entender que, darnos cuenta que el petróleo también está lleno de señales y que puede ser leído en clave de a ver che, cómo fue la evolución. De estos sedimentos, de las placas que finalmente son、eh, sobre las que estamos parados, sobre las que vivimos、eh, toda la humanidad y otras especies.、Eh, Jessica, la verdad es que es interesantísimo, pero voy a volver un poquito para atrás y voy a preguntarte, sabiendo la respuesta,、eh, como para que hay alguien que todavía no se p e r c a t ó vos estudiaste geología. En la provincia de La Pampa, en nuestra universidad. Sí, sí, así es.、Eh, yo me recibí de licenciada en geología、eh, acá en la, en la Universidad de La Pampa.、Eh, y bueno, por esas cuestiones de la vida,、eh, me, yo apliqué a una beca de iniciación a la investigación en mi último año, cuando estaba realizando mi, mi tesis、eh, para recibir la licenciatura. Y bueno, así comenzó mi camino por la ciencia, n o por la investigación. Y después,、eh, cuando me recibo,、eh, apliqué a la beca de Conicet. Así que, bueno, todo lo que, lo que hoy en día, tanto el, el, los premios y demás, se lo debo a la Universidad de La Pampa, por supuesto. La Pampa, que además, bueno, tiene, como dice la poesía, ¿no? o o c m Dijo Alberto Cortés en algún momento: es un viejo mar por el que navega el silencio, pero además están todavía navegando restos fósiles.、Eh, que ahí también、eh, tenés un, una parte de tu m e t i e r digo, porque finalmente también la, la sedimentología, esta cuestión de las petrorrocas, tienen que ver, conviven o guardan、eh, restos fósiles que. Este, ¿Cómo se separa la materia o las materias del estudio, Jessica? Digo porque ahí se me empieza me empiezo a empantanar. Me, me, me quedo en que, obviamente, los restos están entre un montón de otros elementos, de áridos, podríamos decir, que sedimentaron, pero ¿dónde es que vos、eh, descubriste y profundizaste no s o l o Lo que vos estabas revisando como,、eh, para, para tu tesis, sino que fuiste descubriendo y en dónde se dio,、eh, que, que se generó este. este de, démosle un reconocimiento a Jessica que se ha ganado estos laureles. ¿A partir de qué trabajo en específico, Jessica?、Eh, bueno, mira, en realidad,、eh, tanto mi directora de tesis、eh, como mi codirector, Hace ya varios años se vienen dedicando a estudiar、eh, las rocas marinas, que son el registro de estos antiguos mares que vos mencionabas, ¿no?、Eh, tanto por,、eh, por la poesía como por la ciencia,、eh, se sabe o se conoce, es un saber como popular ya, que el mar no siempre está donde, donde estuvo, donde está hoy, digamos, no, no siempre estuvo.、Eh, La costa donde está hoy en día.、Eh, porque las, la Tierra es como, tiene muchas variaciones, es muy dinámica, entonces una de esas dinámicas incluye el aumento y, y del nivel del mar, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, cuando en una de esas épocas en las que el mar estuvo más alto de lo que está hoy en día,、eh, llega al continente. Eh, ingresa al continente y、eh, inunda gran parte de las provincias de Patagonia. Nosotros lo que estudiamos es hasta dónde llegó ese mar y, y, bueno, y todo este registro que va, que va quedando de ese mar, incluyendo rocas y fósiles. Es un poco difícil separar、eh, ambas cosas porque, justamente, los fósiles están en las rocas. De hecho,、eh, son formas de vida que estaban en, en el fondo marino de ese momento. Eh, y bueno, la idea fue ir rastreando ese mar, es, esa, ese mar que fue llegando、eh, hace aproximadamente 20 millones de años en toda la Patagonia. Esa inundación se conoce como patagoniense justamente por eso, que es estudiada desde la época de, de Darwin,、eh, que fue uno de los que le llamó la atención estas rocas y estos fósiles que estaban adentro del continente. Él iba caminando por el sur y encontraba fósiles que le llamaban la atención, fósiles marinos.、Eh, Y bueno, hoy en día también ¿no? nos n o pasa que caminando por la pampa encontramos un fósil marino y decimos, ¿qué pasó acá? Pues、bueno, estuvo el mar. Así que Así que, bueno, el premio es un poco、eh, por el trabajo que hicimos sobre、eh, la preservación de esos fósiles. Estos,、eh, estos procesos que yo les contaba, tanto químicos como físicos, pueden、eh, perturbar ese registro fósil, n o ya sea. Disolviendo los caracoles, dejando moldes,、eh, se puede aumentar el registro o perderse,、eh, pero en todo, en todo caso siempre es importante ¿no? saber qué es lo que pasó y, y por qué pasó.、Eh, y en algunos casos, hasta i n c l u s i v e podemos saber en qué momento pasó, porque en el momento en el que esta inundación、eh, llegaba al, adentro del continente, al mismo tiempo se estaba levantando la cordillera de los Andes. Y todo eso fue como un momento muy,、eh, de muchos cambios ¿no? para nuestro planeta. Por eso a nosotros nos interesa mucho estudiarlo. Muy bien. Evidentemente hay un montón de cosas por descubrir todavía, pero hay sin lugar a dudas ya un recorrido de esto de este, buscarle、eh, señales al pasado para entender qué es Jessica. Porque finalmente mucha gente、eh, cuando se trata. De este, registros fósiles,、eh, no, no, no identifica lo que es la arqueología de la antropología, no sabemos bien cuál es la ciencia en donde van a estar pensando en los dinosaurios, que es lo que uno piensa cuando, cuando enseguida dice, no, en el pasado había otras especies, este, no nos damos cuenta de que por ahí estamos en un lugar que, como sí, bien coincidimos, fue un mar y de hecho. Hay, no sé, hay coral en la provincia de La Pampa y un montón de otras señales que uno, ni bien se va para el oeste un rato, las va a empezar a encontrar caminando, además, por cualquier lado, no hay que ir a un lugar específico. Eh, finalmente, eh, ¿qué, ¿qué le dirías a una piba, a un pibe?、Eh, me imaginé esto como para generar la pregunta:、eh, que estén en los últimos años. Del secundario, o como se le decía antes, secundario,、eh, ¿qué es lo que viene de la mano del conocimiento de la geología? Y, y por qué, además, después, si te parece, Jessica, ¿qué es lo que encontraste que te fue llevando para el lugar en donde hoy ya empezaste a cosechar reconocimientos、eh, antes de llegar a tener tu doctorado? <risa> bueno. Lo que se termina descubriendo un poco es la historia, de, de nuestro, la historia geológica de nuestro país, ¿no?、Eh, cómo, cómo se fue modelando el paisaje que tenemos hoy en día,、eh, cómo era el ambiente, porque si bien hoy vamos a un lugar y, y parece que es todo árido, no siempre fue así. Entonces,、eh, satisfacer esa curiosidad está buenísimo. Para mí, el que va. Hoy en día, casa de piedra y es observador y se pregunta cómo surgió eso. La geología está para dar esas respuestas: n o cómo se formó una montaña, cómo,、eh, por qué erupciona tal volcán en tal parte del mundo, por qué encontramos un fósil a 3.000 metros de altura cuando en realidad、eh, no, sé, eh, no, no tiene casi explicación lógica que esté ahí.、Eh, Entonces, bueno, eso es un poco lo que, lo que averigua la geología, la historia de nuestra Tierra, de nuestro planeta Tierra, que tiene muchos miles de millones de años, y, y conocer nuestro, más localmente nuestro paisaje, de nuestra provincia, de nuestro país.、Eh, y todo esto sirve de base para que cuando se investiga,、eh, ya sea una empresa o alguien particular, dice: Bueno, quiero buscar. Tal mineral、eh, o tal recurso,、eh, todo esto queda ¿no? en、eh, lo que uno investiga en forma de, de, te, de tesis,、eh, que son de acceso público、eh, para el que quiera saber lo que hay en tal lugar, o、eh, a través de、um, trabajos científicos que se van publicando.、Eh, también estas reuniones de sedimentólogos de todo el país que.、Um, Como en esta reunión en la que, en la que fui premiada,、eh, uno va como intercambiando esa información. En La Pampa hay tal cosa, en Río Negro hay tal cosa, y hay gente que no sabe.、Eh, entonces, para mí lo importante es eso: conocer el país, conocer qué hay en nuestra provincia,、eh, qué hubo en el pasado, porque también es importante para cuidarlo, ¿no? A veces uno、eh, no lo sabe y va a un lugar, le gusta un caracol, lo encuentra. Eh, y se lo lleva. Y en realidad, eso eh, es eh, parte de nuestro patrimonio, digamos. Está bueno que la gente sepa cuidar también, sepa lo que hay, de, de, de qué época es, data eso, de qué fecha es,、eh, y que lo pueda llevar a un museo y diga: Miren, encontré esto, entonces alguien lo puede investigar,、eh, porque es información de todos,、eh, los pampeanos y los argentinos. Hay, este, sin lugar a dudas, también una vinculación, Jessica. Con el mundo productivo, con, el, con la economía、eh, basada en la explotación de minerales. La provincia de La Pampa tiene una larga historia, un, un largo trayecto este, como,、eh, con, con experiencia minera, arrancando en la, en la vida de los pueblos originarios con la explotación de la salina. Lo primero que se me viene a la cabeza siempre cuando pienso en minería y en La Pampa, y hay quienes dicen: No, en La Pampa no hay nada, qué sé yo, hasta que caen en la cuenta, ¿no? Eh, pero evidentemente queda mucho por recorrer todavía, Jessica, y espero que más adelante podremos hablar de cuestiones que tienen que ver también con la realidad, con las, con las explotaciones que están pendientes, con los cuidados ambientales, de la mano de una trayectoria académica que, nada, seguramente en tu familia es, el, es motivo de orgullo y demás. Eh, eh, tenés. tenés Eh, te tratás con personas más jóvenes que vos、eh, para hablar de la carrera. Ya,、eh, los minutos ya es, están extinguidos que teníamos para la, la conversación, pero me, me gusta, me llama mucho la atención.、Eh, y quería saber esto, porque por ahí hay quienes no solo no conocen la provincia, sino que tampoco conocen qué es la geología, para qué sirve, y、eh, por ahí querés mandar un mensaje como. Una botella en, en, el, en el mar, el mensaje en la botella en este viejo mar, este, para personas que por ahí pueden descubrir lo que vos descubriste en la geología.、Eh, y nada, querés contarles algo, querés convidarlos, pincharlos un poco、eh, o hacerlos soñar con ser astronauta, porque finalmente también、eh, descubrí que la gente como vos termina、eh, viajando por el espacio, Jessica. Sí, bueno. Eh, con respecto a tu pregunta, sí, yo trato mucho con los chicos de, más jóvenes porque los alumnos de los últimos años de geología, nosotros cuando hacemos salidas de campo los invitamos a participar porque nuestra idea no es solamente investigar nosotros, sino que los chicos aprendan de, toda esta, de todas las técnicas ¿no? que uno usa como geólogo profesional、eh, para investigar todos estos datos: cómo planear una campaña.、Eh, Elegir los mejores lugares, donde se vean mejor las rocas o donde se pretende encontrar los fósiles,、eh, cómo tomar muestras, cómo、eh, juntar toda la mayor cantidad de datos posible para después volverse、eh, uno con eso y analizarlo n o en el microscopio.、Eh, nosotros en ICITAP tenemos un microscopio electrónico de barrido que es de última tecnología, donde podemos ver en detalle cosas que nosotros a simple,、eh, a simple vista no podríamos ver. Eh, y bueno, y la tecnología va avanzando, nos va acompañando y nosotros vamos、eh, sacando todo el mayor jugo de, de este registro fósil y de rocas, ¿no? Entonces, sí, a los chicos jóvenes siempre los invito. De hecho, nosotros en, desde la facultad hacemos jornadas、eh, de puertas abiertas donde pueden acercarse a la facultad, ver lo que ofrece tanto la facultad a nivel de,、eh, en general. De otras carreras, como、eh, lo que se puede obtener ¿no? Haciendo, eh, estudiando la carrera de geología, qué conocimientos, qué se hace, a qué se pueden dedicar.、Eh, así que sí, siempre, siempre los invitamos.、Eh, también los invito a ver el boletín de INCITAP, que está disponible en la web, donde se puede ver qué líneas de investigación hay、eh, acá en la Pampa, qué se investiga en el instituto desde CONICET. Y, y bueno, y alimentarles esa curiosidad, ¿no? decir,、eh, si alguna vez se, se preguntaron por qué hay tal cosa en tal lugar, que, o, o tienen n algún... quién no tiene un fosilito o una roquita que se trajo de algún lugar, de, de una sierra, del mar, y se pregunta que, de dónde vino, cuál es su historia, si sigue existiendo, porque la mayoría de las cosas que nosotros estudiamos es vida que ya se extinguió y no la vamos a ver nunca más. Salvo en el registro fósil, en algún museo, en alguna foto.、Eh, así que bueno, sí, invitarlos a que, a que conozcan la FACU, a que conozcan la carrera. La carrera es, es hermosa y además te permite viajar por todo el país porque las diferentes materias te van llevando a diferentes lugares, a ver、eh, pozos productivos de petróleo, dónde se, se explotan la, los minerales en, en el país.、Eh, Así que bueno, nada, d eso. e Los que son curiosos, bienvenidos, ¿no? Definitivamente.、Eh, le, le rehuyó a hablar de,、eh, la, del sueño de ser astronauta, Jessica, <risas> pero la verdad es que en todos los otros aspectos, Jessica ha sido muy entretenido y muy nutritivo este ratito que teníamos para charlar.、Eh, felicitaciones por el premio. Pero en tu persona también supongo que felicitamos a todas las personas involucradas, no solo en el Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de nuestra provincia, este, en donde me parece que queda una buena nota. Hablaste ahí del equipamiento que tiene Incitap a la pasada en un solo aparato. Por ahí es poco, pero es un reconocimiento que estás haciendo también、eh, de, una, eh, de una posibilidad académica. Que no sé si está en otras provincias. ¿Qué, ¿Qué nota le ponemos al a INCITAP,、eh, licenciada? No, la verdad que el instituto es muy bueno, tiene muy buenos profesionales、eh, egresados de la universidad.、Eh, tiene más equipos, yo en particular、eh, hago uso de este, de, del microscopio electrónico de barrido, pero, pero tiene muchas cosas y tiene、eh, muchas líneas de investigación. Entonces está bueno que la gente sepa qué se hace, porque. En el contexto, uno se pregunta, ¿no? ¿qué hacen los científicos? ¿Qué investigan? Y siempre está bueno eso, como hacer publicidad de lo que uno hace, ya sea en festivales de ciencia, dentro de la FACU, fuera de la FACU.、Eh, así que no, yo por mí al instituto le pongo un 10. Hay muchas cosas siempre que, que se pueden mejorar, que se pueden hacer mejor, pero, pero siempre hay buenos profesionales dispuestos a ayudar. A aprender a enseñar, así que bueno, nada, los invito a que lo conozcan también、eh, y que lo, y conozcan todo lo que se hace a través de la página.、Eh, así que bueno, muchas gracias por la nota, muchas gracias por las felicitaciones.、Eh, y bueno, la Tierra es algo que para mí, con respecto a lo de ser astronauta, no puede ser el sueño de muchos, pero la Tierra tiene tantas cosas por descubrir. Que para mí ni hace falta, mira, no nos alcanzaría la vida para, para estudiar todo lo que tiene nuestro país y nuestro planeta. Así que yo invito a eso, a, a conocer nuestro planeta y a cuidarlo, por supuesto. Muy bien. Excelente, <risa> Jessica, cómo cerraste、bueno. este primer encuentro. Espero que vas a volver a aparecer en algún espacio en Radio c a r m e s porque hay mucho para preguntarte, para sonsacarte, sobre todo por esta vasta experiencia que estás recogiendo. Gracias por este rato y que tengas buena jornada, Jessica. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Pasó Jessica Cronenberger en Radiocracia Plus. Está distinguida, investigadora, licenciada y próximamente doctorada en geología. Fue reconocida justamente por su mejor trabajo y exposición en petrología sedimentaria y recursos naturales.